Con Natalia Piris. Buenas tardes, Natalia. Juan Pablo Bertolini te saluda. ¿Cómo estás, Juan? Buenas tardes, Juan Pali. ¿Cómo te digo? ¿Cómo te dices? Pablo, Pablo, Juan Pablo. Soy yo. Yo soy Juan Pablo. No, no. vos decís Pali, pero me parece que me confundís con Pali Cuchiarini. No no, no, no, no, no, no, no. Pregunto ah, bueno, porque bueno. viste que bueno, para veces la gente por una cuestión más de afecto o Juan o Juanpi o Pali eh, o Juancito. Eh, en mi caso. O Juancito, también. ¿Por qué no? También. Eh, todo bueno. puede ser. Todo puede ser, además está todo permitido, por lo menos en la siesta que no fue, Natalia, sí, total. Exactamente. Eh, total, es, es, es en, en confianza y eh, aunque, aunque la confianza no es una cosa excesiva, eh, tratamos de que haya un clima amoroso, si se quiere. Sí, yo siempre digo, a mí, eh, a mí no me gusta, por ejemplo, a mí es una cuestión mía eh, que te digan, por ejemplo, no sé, eh, hasta que viene uno a presentar una nota, tiene que presentarlo pero cuando te llaman tantas veces, te dicen Natalia, o te nombran por el apellido, me suena como muy, muy arrogante, muy, muy despectivo, si uno puede tranquilamente, cariñosamente, sin faltar el respeto, eh, tratar de Nati o de Juan Pablo, de Juan Pio, de Juan a eh, alguien, y no significa por eso que uno le falte el respeto o pase a mayores. Exactamente, y además este, muestra también que hay una, hay una cercanía y es, es un, una cercanía humana, Más que nada. Igual. Natalia, Igual. vos sabés que... Sí, sabés, estoy seguro. Pero bueno, mientras tanto le voy cantando a la audiencia que queríamos hablar con vos porque has empezado hace un tiempo ya a vivir una situación que es bastante compleja. Vos te estás desarrollando tu actividad periodística en Eduardo Castex y ahí siempre, este, siempre estás reflejando de alguna manera la realidad de la localidad y de toda la provincia. Es las... una situación DM, de así definilo. D DM. Sí, ¿Eh? DM. Por la altura de la tarde que es, claro. es una situación DM. Sí, sí, sí, una situación bastante este, violenta. Además, eh, Natalia, si sí, eh, mal no tengo entendido, estás este, entrecruzando... Eh, versiones o oposiciones con una persona, con un varón que tiene una autoridad este, importante en el pueblo y estamos hablando de un comisario de la Policía de la provincia. ¿Nos querés contar, Natalia, por favor, al respecto? Cómo no. Eh, si te tengo que decir que entre cruzar eh, vos sabés que, <risa> el que, que el que cruza es él, en realidad. Este, nosotros como comunicadores que somos... Eh, uno, si bien yo siempre digo no tengo un papelito que me certifica que soy periodista pero uno siempre se compromete con la sociedad a llevar la verdad de los hechos o la veracidad de lo que pasa, claro. o por lo menos esa fue meticitura para trabajar claro. eh, mmm, creo que me, me he puesto por ahí un poco en, en no quiero ponerme en psicóloga pero sí en, en, en psicóloga de, de, de Bazán Este, yo creo que me parece que él está o, o lo superó la situación desde que llegó a Castex en septiembre, que lo anunciaron con Bombos y platillo que era el comisario para Castex. Eh, desde ahí eh, no, no, nunca cesaron los robos en Castex. Nunca, nunca. Lo que a él le molesta es que se informe. Eh, él, él, si, él, si acá en Castex no se informara... Eh, eh, vos mirás eh, Castex, no hay robo, no pasa nada Castex es un pueblo excelente, no, no hay nada de, En un mes capaz que te pasan cuatro hechos Y pasan todos los días hechos Yo tengo la virtud y la particularidad que Bueno, eh, si no me entero por él, voy al supermercado Y me encuentro con alguien y me dicen Che, eh, ¿cómo no publicaste nada que a tal en el campo le carnearon dos animales? Ah, no sabía, no, sí, llamalo, contalo O, o me encuentro con la gente misma Entraron a mi casa, me robaron Este, me sacaron el casco, este, ayer eh, entraron a mi auto y, y me llevaron tal cosa, me asanaron la moto de afuera de mi casa, si no lo publican en las redes sociales, si alguien la vio que por favor de aviso a la policía. Este, son medidas que se han tomado, como decís, es muy loco que alguien a través de una red social publique que le ha robado una moto y que por favor le, de, le den aviso a la policía. Eh, Quiero entender que desde ahí llega un poco la, la locura, la locura porque yo digo que un comisario amenace, eh, estamos fuera de control en todo sentido, Juancho, no sé si se, se interpreta la magnitud, porque... y de ahí empiezan un poco los, los, los, los, los, los, los temores, porque los robos siguen insistiendo, siguen... siguen no, no paran, eh, los malos procedimientos, la negligencia que hay acá en Castex, Y, y la gente te, te llama para contarte, y bueno, uno lo escucha, yo, yo escucho a la gente y digo, si hoy o ayer o antes de ayer se tomó el trabajo de llamarme y amenazarme este, porque se siente hostigado, entonces digo, cada nota que publico en el diario o que saco en la radio, eh, digo, ¿con qué, me, ¿con qué me encuentro después? ¿Qué claro. va a pasar después? Claro, ¿Qué, ¿qué es lo que va a desencadenar? Cada, exacto, cada nota, exacto. Cada, cada reflejo de lo que pasa ahí en la realidad en el pueblo. Lo cierto es que vos lo dijiste, Natalia, eh, a la pasada, eh, supuestamente, o la, el ascenso eh, de, de quien fuera jefe de la comisaría departamental, David Bazán, a comisario, eh, se había hecho, no sé si con bombos y platillos, pero sí como, como una, un anuncio que marcaba, bueno, una profesionalización o la búsqueda de una normalización de las tareas policiales para garantizar la seguridad, etcétera. Y en el mientras tanto, como vos decís, este, en el súper o en la carnicería te encontrás con personas damnificadas permanentemente, pero que eso no aparece en, en las estadísticas. ¿Qué pasa, Natalia? ¿No le toman la denuncia a, la, a las personas? Eh, eh, mira. Eh... Es tan loco explicar todo, Juan, porque... Yo te voy a decir, Juan, ¿sí? Sí, sí, por eh, favor. Es tan loco explicar todo porque... Yo lo hablé con el ministro esto, yo lo hablé con Dinápoli, Y me respondieron que hicieron un seguimiento y que eh, notaron eh, que el comisario se desenvuelve muy bien. Entonces yo digo, ¿a dónde se desenvuelve muy bien? Entonces yo le planteé al ministro, le digo, venite cuatro o cinco días, instalate acá sin que sepas que vos sos el ministro, Charla con la gente o mandá a alguien de tu confianza, interiorízate y te vas a dar cuenta que no todo está bien, no todo lo que brilla es oro. ¿sí? A mí me llegaron hasta contar, pero no lo pude confirmar, que eh, hay gente grande que por ahí no sabe de denuncias que eh, le toman exposiciones para que no queden estadísticas. Claro, ahí está. ¿Me entendés? Pero yo, vos me decís, eh, traemos la prueba, no la tengo, las otras cosas que he publicado sí, la tengo toda, pero sí, lo tengo desde adentro de la comisaría, pero bueno, yo tengo apriete ya desde el mismo Ayala, en octubre, llamando y diciéndome, eh, o oh, perdón, no atendiéndome el teléfono, entonces un mensaje mío fuerte, categórico, fue diciendo, bueno, reproducí los mensajes, lees lo que te escribo y no me contestás, entiendo que no querés hablar, ok, no te molesto más, después no quiero excusa, no quiero nada, llamame, lo llamo ella arranca con una batería de medidas, ni que fuera un presidente diciéndome que yo tenía que ser más cauta, que él no podía permitir que yo criticara a, eh, a, a Bazán por todos los hechos que pasaban, que había que darle tiempo, que hacía dos meses que estaba en funciones, que no podía eh, tratar a una persona así, que no tenía manera de trabajar, que así no se trabajaba. Entonces, en un momento... Esto, después que pasa todo... Este, en el momento digo, soy como una, como una mujer maltratada, porque en el momento me, me, me, me dije, bueno, apucho, soy culpable, me siento mal. Pero después que pasa el tiempo, las horas, voy a decir, ¿cómo? Si no es el primer comisario que llega a Castex. Si no es el primero que llega. Si vos no conocés Castex, porque Ayala me dice, no conoce, es normal que esto le pueda pasar. A ver, si yo digo, yo, com, policía, comisario... Hoy me toca ir a un pueblo que no conozco y yo me tengo que refugiar o, o, o aferrar a la gente del personal de calle, que es el que conoce y andar con ellos, interiorizarme, este, que, que, dar directivas, en fin. Eh, en este momento me hasta perdón le pedí a y le dije te pido disculpas, quizás estuve mal. Y digo, qué tonta, ¿por qué le pedí perdón? Si este, esto, se, esto se revierte trabajando, no detrás de un escritorio. Eh, y bueno, de ahí arrancaron todos esos aprietes de Ayala Y bueno, después, ya te digo, para el 26 de febrero Llega la amenaza de Bazán este, Que deje de hostigar Y que si, bueno, entre otras cosas Fíjate vos, que si a la familia de él Le pasaba algo, la única responsable iba a ser yo Entonces digo, pero yo no, yo no porto armas Yo jamás peleé este, no, no maté nunca a nadie eh, Ando en la calle poco, este, o sea... ¿Cómo se mucho, traduce pero... esto, no? Exacto, aparte, eh, Juan, un, un ejemplo, no, yo no sé si en castell vive la familia de Bastán eso es lo, que, lo peor del caso, que no sé, no sé si tiene hijos, no sé si tiene señora, no sé, eh, supongo que sí porque me habló de mi familia, pero también podés interpretar que es la madre, y si mañana, no sé, vamos a suponer que... Eh, se cae la señora, un hijo, un hermano en Castex, en moto o donde sea y dice no, fue Piris y yo no tengo nada que ver. Eh, eh, es, eh, es como le dije al a, a, fisc fiscal Paulucci, cuando yo cargo la denuncia en mi diario, actuó por oficio y abrió una, una causa. Me pide si por favor me puedo, citar a eh, me, me puedo presentar a, a, a formal, o sea, hacer formar la denuncia. A formalizar, y claro. Sí, claro, le dije, no tengo problema. El 3 de marzo, el martes 3, me presenté en fiscalía, aporté el audio y le dejaron, yo pedí me, medidas de seguridad, porque le dije, la que tengo miedo soy yo ahora, porque yo lo defino como un loco con facultades, porque si tuvo facultad, tiene facultades y si me amenazó un comisario y a mí mañana me pasa algo, ¿a dónde llamo? Al Comando Radioeléctrico de Pico, hasta que llegan. O sea, ¿a dónde pido ayuda yo? ¿Y a mí? ¿Quién piensa en mí? ¿Comisario? o es comisario? ¿Está protegido? Yo no. Claro. Entonces, formulicé, como me pidieron ellas, la denuncia. hice lo que tenía que hacer, aporté todo, pero ¿qué pasa? Todo quedó en la UAB y quedó después en la Fiscalía eh, Primaria, a cargo de la fiscal eh, Urrutia, Urrutia, Urrutia, algo así es. Cuando hablo con uno de mis abogados, que se presenta en la causa automáticamente al otro día la dieron de baja la causa, porque argumentaron de que yo en la denuncia, en el audio que aporté, lo despedí amablemente a Bazán y no demostré tener miedo. Entonces yo de ahí digo que tengo que llorar, tengo que agraviar, insultar a alguien, eso no lo voy a hacer nunca, jamás. No, pero además, claro. este, este es una manera de interpretar, digamos, bastante rebuscada, porque si se quiere, también podría ser esa misma amabilidad tuya, Nati, producto de una de que estabas sintiendo presión. Este, o sea, si le vamos a buscar la, la vuelta para la interpretación, eh, definitivamente, digamos, cae cae medio en, eh, raro que, que se haya caído la causa así nomás antes de que se investigara lo que vos estabas reclamando, lo que vos denunciabas, sobre todo si el fiscal Paulucci te había pedido que formalizaras, ¿no? Tal Porque cual. el que la promueve al final es el fiscal. Y, y él mismo la da de baja, es muy loco todo. Pero bueno, ahí nomás en la misma causa me dicen que sí, que hay mmm, delito de que ese me está prohibiendo la información, porque en ese llamado, eh, ¿ustedes se acuerdan del robo en Rucanelo del campo que mañataron a esta familia, a y demás? Yo llamaba a Bazán, porque no tenía información, me daba apagado siempre. No mal pensaba, digo, bueno, pobre, no tiene señal. Le mandaba WhatsApp, me lo ponía eh, no entregados. Bueno, no tiene señal. Le mandaba mensajes, no me lo respondía. Digo, ¿Qué pasa? En un momento, como a las 11 de la noche, me atiende y me corta. Ah, digo, acá pasa algo. Entonces de ahí, digo, ¿cómo? Me pongo a observar y digo, ah, me bloqueó en el WhatsApp. Porque todos los mensajes de antes no me los había contestado jamás ni estaban entregados. ¿sí? Estaban enviados. Entonces le pregunto a mi hermano y digo, Lau, fíjate, a ver qué pasa. No me se te bloqueó. Ah, ah. Digo, pequeño detalle. Entonces cuando me llama para la amenaza y ahí me dice sí te bloqueé en las llamadas, te bloqueé en los WhatsApp y te bloqueé en los mensajes, porque no quiero tener contacto con vos. Digo, pero, a ver, David, en vez de tomar esa decisión que me parece una chiquilinada de tu parte, perdón, le dije si falto a, a, a vos, a, a, a, a, la, a la función tuya, digo, ¿por qué no nos sentamos a hablar con o sin micrófono y arreglamos esta situación? No, no tengo nada que hablar con vos, no me interesa, eh, te bloqueé porque nos sentimos hostigados. Digo, perdón. ¿Hostigados? Sí, hostigados. Y dejá de molestar al segundo a cargo mío, a Claudio Oces, porque él hace lo que yo digo. Está bien, digo, yo no hostigo. Si vos te referís, le digo ayer porque lo llamé, le digo, hubo un intento de suicidio de una persona y necesitaba la voz oficial de alguien. Al ver que vos me bloqueaste, no me atendés al fijo, me atendió eh, Oces y le pregunté preguntas que debe preguntar un periodista, a ver se enteraron por un llamado al 101, se enteraron porque pidió auxilio el hospital, esta persona ahora fue trasladada a algún centro de asistencial, eh, de otra forma, está bien, eh, estaba ya lista para... se había colgado, no se había colgado, cosas para armar una nota. Entonces digo, si eso es hostigar, y bueno, sí, estoy hostigando, pero yo te debo preguntar. No, no, que se termine. Eh, a partir de ahora solo te vamos a atender a vos, a vos. ¿Sí? de 8 a 13 horas llamando al número de la comisaría, que ni me lo acuerdo. Digo, pero, ¿cómo vamos a hacer cuando haya un accidente? No sé, lo vemos. Llama que alguien me va a quedar encargado. Le digo, pero David, a mí me parece que las cosas no son así, eh, lo podemos solucionar. No, no, te repito, no me interesa. Y te repito, que no le pase nada a mi familia, porque las cosas vamos a hablar de otra manera. Bueno. Ok, le digo, perfecto, si vos lo decidís que así será... Así lo respetaré y así va a ser. Ese fue mi despido. Chao, David, que sigas bien. Bueno, Esa es mi manera de despedirme. La verdad es que eh. por lo menos es un entorpecimiento para que vos sigas desarrollando tu tarea, eh, como mínimo. Sí, aparte de acá hay un, otra cosa más, Juan, que este, no me gusta, pero joder, eh, que no se malinterprete por quien pueda estar escuchando la radio, Desde ahí esto toma la causa para el fiscal Carola, que no tengo nada que decir, se ha portado excelentemente el fiscal de la FIAT, eh, Carola, Juan Carlos. Eh, desde ahí Carola le impone a Ayala que eh, se me debe informar, porque me están cortando el derecho de comunicar y de informar que eso no lo pueden hacer. Eh, pasaron seis días, cinco días, seis, lo llamo a Carola, le digo a Juan Carlos qué pasó, porque yo no sigo recibiendo información, no tengo más información de la comisaría y, y, y nada, llamo, le digo, el trabajo de Onza lo hice, este, por no decir otra determinación, ya llamé al 45, 2212, que es el de la comisaría, nunca está el comisario. Digo, yo necesito informar porque el diario mío se lee mucho y porque me, me debo a los lectores. Eh, me dice, ¿cómo? Si yo, yo ya di la orden que te, se te informe. No, no, acá no hay nada. Vuelven a notificar a Yala a los 10, 11 días, me llama el segundo a cargo, eh, Oces, diciéndome que a partir de ahora iban a implementar los mails para la comunicación. Uh. Previo a esto, se presentó muy amablemente Torres, el jefe de la UR1, a hablar conmigo, diciéndome que revea la situación con Bazán, que ellos no querían tener malos tratos. Entonces le digo, yo te agradezco la intención tuya y está muy bien. Ahora, ¿no te parece que esto es como un matrimonio que se separa y yo mañana me separo con mi marido y mando a mi mamá a hablar porque no lo quiero ver? Acá el que tiene que hablar conmigo es Bazán. Él fue el que me amenazó y él es el que se siente hostigado con mis preguntas. Ustedes se van mañana y yo sigo quedando acá. Eh, yo soy no vidente. Entonces, tanto Ayala, porque me conoce desde hace tiempo, eh, tanto como Bazán, como Oces. Todos saben que para los mails es muy complicado para la persona disminuida visual poder acceder a la información. ¿Por qué? Porque se escribe y es eh, como que se saca una foto y se manda. A mí me lee eh, foto con imagen. A mí esto me cuarta la posibilidad de trabajar sola e independiente como hace 22 años que hago periodismo. Definitivamente, ¿Sí? Natalia. ¿Vos qué me vas a decir? Me vas a preguntar, ¿y en el WhatsApp cómo haces? En WhatsApp te mandan un texto que te lo lee el teléfono, ¿sí? El, el, el, el teléfono tiene una parte que dice accesibilidad y vos a activás y tenés, eh, te bajas en Google una aplicación donde tenés diferentes tipos de voz, femenina o masculina, pero ahí tenés para elegir las voces, para leer el teléfono, que haces todo. Claro. ¿sí? Un... Eh, entonces ahí eh, ellos me empiezan a mandar mail yo inmediatamente se lo comunico a mi abogado, entonces digo, esto lo hicieron eh, de, de jodidos que fueron, porque ellos sabían que de esa manera a mí me complicaban. Digo, dejemos lo mío de lado. Este es un periodismo, eh, involucionamos, retrocedemos en el tiempo, porque acá solo se informa, no podemos preguntar. O sea, acá se informa lo que ellos quieren contar, yo no puedo preguntar. Si hubo un robo no puedo preguntar si es hurto, si es eh, este, robo, eh, cómo está calificado, qué fiscal interviene, cómo fue, si dañaron una ventana, una puerta trasera, una, una... No, sé, no se puede preguntar nada porque es un mail. Claro, ¿Sí? pero además, después... además Nati, discúlpame la interrupción, eh, hay que recordar que vos dentro de todo estás en Castex, es una localidad... Eh, no vamos a decir un pueblito, pero es una localidad... Chica. Se, se conocen prácticamente todes, Tal y cual. Este, desarrollar una tarea periodística en un pueblo, en una localidad chica incluso en una pequeña ciudad es este, bien comprometido digo porque se le conoce la cara al periodista a la periodista, se le conoce que va a aparecer haciendo preguntas sus consultas, fulano me dijo algo, por qué no me contás, qué pasó Hasta, entonces hay como un conocimiento este, de tu actividad de tus desplazamientos, de que vas, venís, es muy difícil también cuando empezás a encontrar, no digamos hostigamiento, pero cuando empezás a encontrar pequeñas dificultades, ya empieza, a, tu tarea empieza a ser más compleja de llevar a cabo. Y si te sentís en algún caso amenazada o te dice alguien, un responsable además de, de una comisaría o un comisario, como te dice estas palabras que suenan muy raras porque cómo es que vos podrías poner a su familia en qué riesgo, ¿no? Eh, la verdad es que ya es como, como eh, que parece que se le fue la mano y ahora estuviera, estuviera tratando de corregir para no caer en esto que, que se busca eh, definitivamente modificar con lo de la ley Micaela. ¿No te parece, Nati, que puede ser algo así? Vos sabés, Juan... Eh... Eh, él, él está muy convencido en lo que hizo, en lo que hizo ¿eh? él no retrocede él, él está convencido en lo que hizo eh, acá al, a los dos días que me amenaza hay carnavales el sábado y el domingo, yo el sábado tuve una cena no pude ir, el domingo voy con mi familia y le digo a mi hermana, voy tirando un par de fotos y anda contándome algo que yo me redacto en el teléfono para cuando llegue hago una nota para subir al diario entonces en un momento me dicen ¿por qué te sigue Bazán? ¿Cómo? Si sí, me dice, está el comisario, te saca los ojos de encima. Ah, bueno, digo que se canse de mirarme. Entonces en un momento termino de cenar el lugar donde estábamos, que justo era el Frente de los Carnavales, iban a quemar el tradicional Rey Momo del Carnaval de Castex y nos arribamos, y estaban oficiales, y también a mirarme y a seguirme, entonces le digo mi hermana, vamos a hacer una cosa, no tengo nada que ocultar, soy periodista, y si eso molesta, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer más fácil, vamos a ponernos al lado para que nos miren mejor. Dice, mi hermana, pues estás loca, no, no estoy loca. Entonces, cuando pasan los oficiales, digo, hasta acá estoy, ¿eh? acá estoy, mírenme tranquila, que acá estoy. Dígale a Bastán que estoy paradita acá y me estoy portando súper bien, si es lo que tienen que llevar la información. Así que se las dice más fácil, me paré al ladito de ellos para que no tuvieran que andar más, eh, eh, eh, o sea, ponerse a la vista que me estaban. Eh, que no diciendo. hagan ningún esfuerzo para ubicarte. Exacto, exacto. Y este, ayer, justamente, antes de ayer, recibo un llamado de Liliana Robledo. Y le digo, Liliana, vos estabas dando, este, instruyendo a la policía por la ley Micaela cómo debían tratar, y yo estaba siendo amenazada por el comisario. Digo, acá hay algo mal que no está bien. Eh, me dice, yo no te lo puedo creer. No, le digo, créemelo, créemelo. Digo, tengo las denuncias hechas, tengo la causa como me la dieron de baja. Eh, bueno, desde ahí, de verdad que, bueno, eh, estoy en contacto con, desde el INADI, hoy vamos a, mañana presentamos la denuncia, porque yo digo, acá... Hay un desencadenante en todo esto. En mis 22, ya para 23 años de hacer periodismo, jamás, Juan, jamás tuve que decir en una nota para hacer que yo era novidente porque no hacía falta. No tengo complejos con mi discapacidad, pero en absoluto, en absoluto porque yo vivo bromeando con lo mío, eh, por ahí estoy con mi amigo, mi familia, mis amigos, y les digo, dejen, dejen que manejo yo el auto, que yo veo mejor que ustedes. Lo tengo asumido, nací así, vivo así, tengo 41 años no me va a cambiar nadie, pero a lo que voy es a la mala intención, ¿sí? Entonces, digo, si en 22 años yo jamás dije que era novidente porque no hacía falta, ¿por qué tengo que ahora, después ya de grande, tener que salir a dar explicaciones de mi discapacidad que nunca hizo falta? Claro, pero Entonces, capaz, cap, es... capaz Nati que no se trata de, de la discapacidad, sino de tu condición de mujer también, ¿no? No, tal pues... cual, es lo que me dijo Liliana, me dice, nunca puede un hombre amenazar a una mujer, Le digo, bueno, yo tengo miedo, le dije, ayer por ejemplo me llamó un, un hombre que le hicieron allanamientos acá en Castex, le llevaron todo, le robaron supuestamente el hombre el dinero, está haciendo las denuncias, salió al aire, eh, hay, hay mucha negligencia en Castex, mucha, mucha. Entonces yo siempre digo, eh, en la gestión de González como ministro, lo presentaron con bombos y platillos, Y, y Ayala dijo que pedía perdón a toda la gente de Castex por la gestión antes que se había ido, que era Rundau y Martínez. Claro. Entonces yo una de las notas titulo y digo, bueno, si realmente pidió perdón que se equivocó, va a tener que venir de rodillas de la entrada de Castex a la iglesia por el comisario que trajeron, porque no cesan los robos. Entonces, eh, digo, ahí a donde viene el enojo de Ayala, donde arranca todo, pero... Yo quiero soluciones, Juan, porque yo es como dije en la fiscalía, lo digo en todos lados, o es él o soy yo, yo vivo en Castex. A ver, por lo menos hasta que se termine la investigación o, o, estén, o eh, acaben con, con las averiguaciones, eh, ustedes llévenselo a un lugar, ah, cambien con Trenel, con Winifreda, que son lugares cerca donde no complicaría a nadie, pero yo tengo miedo, tengo mi familia, yo no sé qué puede hacer un tipo desquiciado de porque si tuvo la, le, le, se tomó el trabajo de llamar y amenazarme, ¿quién me asegura que de acá al MAS no va a ser nada más? Muy bien, además las la señales que vienen, por lo menos del Ministerio eh, Nati, eh, con la confirmación que se hizo, con la confirmación que hizo este, Dinápoli del comisario Bazán, este, te está dejando en una posición como congelando la situación, pero ¿Tacual? como vos nos contabas, no hay ningún congelamiento cuando yo tengo que seguir laburando y el señor comisario también está trabajando, vamos a decir, en el mismo medio. La verdad es que es bien fácil de entender. Ahora vos te has vuelto a hablar con el ministro Napoli. No, Dinapoli hoy por hoy no está en la pampa, pero lo llamo, no me ha atendido, pido explicaciones, no las encuentro. Eh, Ayala la semana pasada declaró, declaró en Santa Rosa ante la prensa que PIRIS Tenía cuestiones personales con el comisario Bazán, que era muy difícil esa situación. A ver, me está amenazando un hombre, un comisario, a una ciudadana sin recursos, y a, a la ¿qué le parece que yo puedo tener? Me piden que llame a la comisaría, que vaya como si nada. Eh, me parece que tengo dignidad, soy mujer, tengo principios, tengo valores. Este, no, yo no entiendo qué pretenden de mí. Me parece que en vez de mirar, perdón, eh, digo, ya que estoy, Así en vez de fijarse en mí, de mirar en mí, o, o de poner las culpas de alguien en mí y de decir, Piris eh, tiene cuestiones personales, me parece que tendrían que como hombres, eh, a ver, decir, bueno, por lo menos hasta que esto se aclare, eh, a Basán lo corremos de las funciones, porque, ¿qué tengo que irme yo de Castex? y que se quede basal. O tener una declaración bien formal que desarme la situación, o por lo menos que muestre que no, no sos vos, Nati, la, la que tiene la situación, o la que tiene un problema con el comisario, sino que... Justamente la situación se genera a raíz de las palabras y del accionar de Bazán, este, aparte ya de, la, de las cosas de las que nos estabas contando, de las cosas que ocurren en Castex y que por ahí no van a ser reflejadas en las estadísticas. Nati, cual. No, has, has tenido acompañamiento, eh, el sindicato de prensa te, eh, ha, te ha acompañado, te ha hecho sentir este, su, su, su cercanía, ¿hay alguna otra persona o alguna otra institución eh, que te esté acompañando en este momento mientras todo esto está transcurriendo y estamos como en un compás de espera? Eh, el sindicato de prensa el CIPREN, sí. Enseguida Milton Fernández se puso en contacto conmigo. Una de las primeras que también me escribió fue Cintia Alcaraz. Eh, pero bueno, eh, a ver, pasaban los días y sigo sin respuesta... Entonces me puse en contacto con un par de mujeres, eh, del colectivo de mujeres, me dijeron que me iban a acompañar, ahora me encuentro bueno, con esto del de, de coronavirus, que ahí todo, un, bueno, es respetable, es entendible, eh, pero bueno, está todo muy quieto, está todo muy guardado. Hoy hablé con Carola y me dijo, mirá, eh, estoy esperando eh, que Bazán se presente a declarar, eh, a ver que haga su descargo, le dije, claro, Bazán hace su descargo, mientras tanto, ¿yo qué? Sí, sí, te entiendo, te entiendo, le digo, por favor, les pido a grito, hagan algo, hagan algo porque yo trabajo mucho tiempo, paso mucho tiempo sola en la radio, este, haciendo redacción, buscando noticias, este, o por ahí, eh, no, tengo una vida normal, cotidiana, pero... Eh, ¿Tengo miedo? Porque mañana, a ver, un ejemplo, digo, paro mi auto en un lugar y salgo y me dicen, te vamos a hacer una requisa. ¿Y si me encuentran algo? ¿Yo sí, qué sí. digo? ¿Qué voy a decir? No, me lo plantó el comisario. ¿Quién me va a creer? Si allá la salió a decir que yo tengo cuestiones personales. Entonces van a decir, ¿vieron? Estaba loca, tiene cuestiones personales con Bazán. Claro, pero además, eh, Nati, discúlpame otra vez, eh, además lo que tendría que estar quedando en evidencia es que los comunicadores, las comunicadoras, las periodistas y los periodistas debemos tener algún tipo de garantía de que no vamos a estar atravesando la situación que vos hoy por hoy estás viviendo con esta sensación que te queda, no es de incomodidad nada más, sino que un poco es de inseguridad, dado que enfrente está un comisario nada más y nada menos, en una, es una localidad chica como hablábamos hoy, no es una gran ciudad donde bueno por ahí este, vos tenés tu casa y no todo el mundo sabe dónde es, no todo el mundo sabe dónde te desempeñas, eh, es eh, un, un derecho que tiene cualquier comunicadora, cualquier comunicador a sentirse tranquilo si está realizando su propia labor, sin molestar a nadie, las autoridades, incluso la policía saben Que tienen que colaborar ahora bien. Nada de esto está ocurriendo en Castex, visto lo que nos estás contando, Natalia. No, no, no, no, no, absolutamente nada. Es más, eh, ahora mmm, está trabajando conmigo el abogado Facina. Eh, puse otro abogado más que conoce Castex. Hablé con Facina ayer y le dije, Fer, voy a poner, voy a ver otro abogado más que es de acá, que es de mi confianza, eh, porque necesito que me ayude, porque sabe. Eh, tan como yo, todo lo que está pasando en Castex, este, le dije, está sabiendo, está muy al tanto de todo, eh, me dice, me parece perfecto, así que bueno, eh, eh, se pusieron en contacto desde el INADI, es, insisto, eh, mañana vamos a presentar la denuncia en el INADI, este, y bueno, y ahora esperar no sé qué, pero bueno, yo vuelvo, pido a gritos, llévenselo, por favor, porque de verdad que es, es, le tengo miedo, porque insisto... No le tengo miedo a, a, a, a él, sino que los hechos siguen ocurriendo. Yo sigo trabajando, sigo publicando cosas. Y digo, y si mañana se enoja con esto y mañana arranca con otra locura más, a eso tengo miedo, porque yo tengo que seguir trabajando, porque él es comisario y cobra un sueldo. Yo tengo el diario y de eso vivo, de los medios míos de comunicación. Entonces, me parece que alguien está sobrando acá en Castex. Seré yo entonces porque si escucho al ministro que no ha movido un dedo, escucho al jefe de la policía que no ha movido un dedo, me mandan al jefe, al segundo a cargo de la UR2, de la UR1, perdón, a Torres, que vino muy amable el hombre a hablar, ¿eh? pero que trate de bajar los decibeles, que trate de arreglar. Le digo, claro, yo tengo que arreglar y mientras claro, tanto estoy amenazada. Pero no puede ser que solamente estén en tus manos las posibilidades de arreglar o de corregir esta situación que tiene una anomalía y justamente no es de quienes están este, detrás de la noticia, detrás de la comunicación todos los días. Está muy claro, Nati, la verdad, es este, por supuesto que me parece que la pelota está en el otro campo y se está haciendo un esfuerzo para mostrar que la pelota está en tu cancha y no es así. ¿eh? Me parece que eh, el Ministerio de Seguridad tendría que estar garantizándote justamente la seguridad y la, la, todo lo, el orden que hace falta para que puedas seguir desempeñando tu tarea. Natalia, la verdad es que es poco el tiempo para charlar eh, solo de esto, hay tantas cosas de las que podríamos estar hablando con todo lo que ocurre en el norte pampeano. Este, mm. Pero te estamos agradeciendo por este buen rato que tuvimos la posibilidad de charlar contigo, no sé si te robamos un pedazo de la siesta o no, y te invito a que cierres vos la, la, el encuentro, la, la pequeña entrevista con algo que te parezca que haya quedado afuera o algún reconocimiento que quieras hacer, un saludo que quieras mandar el micrófono a tu disposición, Natalia. No, siesta eh, no me robaron para nada. Eh, soy totalmente agradecida y quiero agradecerle a la prensa, a la prensa de Santa Rosa, que realmente se ha portado muy, pero muy, muy bien conmigo. Y sobre todas las cosas, eh, conté un 10% de la negligencia que pasa en Castex. Vieron que el gato silvestre siempre dice el poder mediático, político y judicial. Acá en Castex es exactamente lo mismo. Es eso lo que pasa en Castex. ¿sí? Hay un rey y, y responden todos los reyes a, a ese rey. Y, y bueno, eh, hay que cortar muchísimas cosas, pero bueno, eh, yo no creo poder contra eso porque, ya digo, por, por informar y por salir a bancar eh, la sociedad, porque no quiero que a mi pueblo le roben, es que mañana me puedo ser yo víctima de un robo, eh, me pasa lo que me pasa, pero nada, agradecerle a todos ustedes, a toda la prensa que, que siempre, no tan solo estuvieron, sino que me creyeron, al sindicato de prensa, a Cintia, a, a Milton... A todos, a todos los que me han dado una mano y me han llamado y me han puesto a disposición, a la gente de Plan B, a los chicos del diario El Diario, a, a todos, a todos, en serio, muchísimas gracias. Y de verdad que, bueno, eh, es una situación bien de miércoles, por decirlo de alguna manera, y justamente es miércoles, porque <risa> es difícil transitar en Castex, claro. eh, porque nos encontramos en cada esquina, porque nos encontramos en un supermercado, Este, porque pasan cosas y, y, y nada, y uno sigue con el miedo, y yo, insisto, eh, tengo 41 años, nacida, criada en Castex, y hoy que me pase esto en mi pueblo me parece totalmente loco, y siento que es una burla, siento que es una burla desde el ministerio, pasando por el jefe de la policía, porque son los que pueden hacer algo, y son los que exactamente bien lo definiste vos, están desviando la pelota. Muy bien, muy bien. Natalia, la verdad es que tenés toda nuestra solidaridad y nuestro Gracias. acompañamiento. ¿eh? Nos comprometemos Gracias. a Me seguir reflejando también lo que vaya pasando. Gracias a vos Gracias. y que tengas buen resto de la jornada, Natalia. Igualmente, chao, chao. Natalia Piris